¡Hola, hola, hola, platas ¿Cómo están todos ¿Cómo están todos, todas? Eh, hoy voy a estar yo de comandante, Lucía, van de las series y vamos a hablar sobre series y películas de periodistas, de noticieros, qué sé yo porque, porque se me cantó y porque encontré como excusa el 28 de septiembre, que es el día del noticiero no sé si es mundial, no sé si es solo en Canadá, la verdad que no me importa pero bueno, se me cantó hablar de esto y no estoy sola Eh, estoy con Mai, que la deben conocer de Viajando por la Pantalla o de fan al Cuadrado. un podcast que tiene con Gurú de series en Spotify. ¿Cómo estás, Mai? Bienvenida. ¡Holi! Buenas, ¿qué tal? Me encanta estar acá, la verdad. Me encanta, un placer. Gracias por haberme invitado, Lu. Eh, y las escucho, las escucho ustedes Fueron mi, mis compañeras eh, Viendo eh, lo que fue And Just Like That ¡Ay! Yo veía un capítulo y las escuchaba a ustedes Porque Ay, sentía amo. que me entendían Entendían lo que yo estaba Pensando de la serie Así que un qué placer porquería, estar qué porquería, eh. Igual, que Lo más divertido para nosotras Era grabarlo y compartir que con sí. ustedes Lo que nos comentaban Porque la verdad que era una porquería No, sí, sí, fue re divertido hacer eso Creo que sin haberlas escuchado a ustedes Hubiera sido peor Sí, Así hablar. me encantó. Bueno, gracias, gracias por eso. Bueno, sos fan de The de, de Newsroom, por eso te llamé, porque sos, sé que sos fan de, de Newsroom. Sí, muy fan, muy fan. Me encanta, me, me gusta mucho la temática de periodismo, estudié periodismo hace muchos años porque uh -huh. quería, tenía ese ideal de, de poder ser algo así como The Newsroom, <risa> pero bueno, es bastante difícil, eh, no sé si es simplemente en Argentina, si porque soy del interior o demás, pero es algo que siempre me apasionó y siempre lo quise hacer, también por eso empecé el, el Instagram, porque me encanta escribir, así que cuando vi The Newsroom me quedé fascinada, me, me gustó mucho Y me gusta mucho la temática de, también de, de lo que es el periodismo Aunque hay un montón de cosas que todavía me faltan ver Pero hay otras que, que sí vi y me, la verdad que me encantaron Sí, ni hablar a mí también Creo que algo que nos gusta mucho Creo que a vos también te gusta como mucho el drama como a mí y, y todas estas series y pelis que vamos a nombrar Tienen mucho de eso, tienen como mucho clímax, mucha adrenalina, mucho hablar, mucho hablar y caminar y conversar, sí. investigar y como que todo esa, ese drama que van creando me encanta. Seguramente en la vida real no sea así y bueno, como que hemos sido engañadas con la ficción, como con las comedias románticas que nos arruinaron la vida. Ah, total, total, uno estudia, por ahí yo estudié y dije, ay bueno, después me recibo y voy a estar trabajando en una redacción de radio y voy a estar de acá para allá, y bueno, no, no es tan así, no pero bueno, <risa> está bueno verlos por lo menos en pantalla. Bueno, The Newsroom, ¿la viste cuando salió? No, no, no, no, la vi cuando salió, la vi mucho, un tiempo después y la vi así como entera de una, viste, cuando, cuando maratoneás. Ah, qué eh, placer. Y me, sí, me encantó verla también así Creo que fue también adrenalínico Porque la, la, la veía, la veía, la veía Pero es verdad que también Es medio corta en realidad Porque son tres temporadas sí, sí. Y se te termina rápido Sí, sí, yo no, bueno, a mí me duró un poco más Porque la vi cuando salió y la fui viendo año a año Pero sí, me quedó retrunca Además la tercera temporada Era como un poco, bueno Así apuremos y cerremos las sí, cosas Sí, ¿no? Sí, Sentió no sé. así, La tercera Sí no sé si en el eh, momento en que salió pasó algo, como que dijeron, es la última, la terminamos, no, no recuerdo eso. Sí, ahora les Pero, cuento. Vamos okay, a eso. Es bien. una serie, vamos a hablar, es una serie del 2012, del 2011, 2012 de HBO, y escrita por Aaron Sorkin. Yo, si me siguen, si me leen en Instagram o donde sea, hablo mucho de Aaron Sorkin porque es un eh, showrunner o guionista que me encanta. No así cuando opera de director... Que no me gusta un carajo, porque siento que no, no, le, no le sale. Corta en cualquier lado, apunta a cualquier lado, la verdad que no. Me gusta las películas que dirigió él son, por ejemplo, una llama Los Siete de Chicago, eh, que me gusta la historia y me gustaba el guion, pero no me gustaba como estaba hecha. Sí, sí. Eh, porque aparte, viste que tiene eso de que eh, es guionista y director, y a veces es guionista solo, a veces director solo, y a veces guionista y director. Sí, Entonces sí. es raro ahí ver con cuál te quedas. Parece que es un tipo como bastante enfermo, eh, por lo que estuve leyendo. Quiero decir, como que él escribe su guión, nadie más lo toca. Si después tiene un grupo de guionistas, como por ejemplo, donde West Wing tenía un grupo de guionistas, parece que él reescribía todos los guiones eh, de Newsroom. Y vamos a decir por qué se canceló, porque el tipo se cansó de hacer televisión, porque era mucho trabajo, decía, era mucho trabajo. Él escribía todo, investigaba todo, escribía todos los guiones, hacía todo. Entonces como se volvió loco, no, nunca, no quería delegar, no confiaba en nadie, ¿no? se ve que es una persona como un poco especial. Y debe ser difícil y se de trabajar, claro. Debe ser difícil, sí, sí, es como muy perfeccionista, me parece. También. Sí, lo que tenía The Newsroom también es que te metía mucho, muchos temas reales de la actualidad. Claro. Y que eso debe ser también complicado porque tenía que investigar tenés, un montón. Sí, tenés que estar en la última. Bueno, eso de los temas actuales y de la coyuntura y el contexto así histórico es como algo que caracteriza mucho a este tipo de series y películas. Mm, sí. Eh, creo que todas las que vamos a decir, tom tomaron cosas de la realidad, de newsroom o de morning show, que se meten, por ejemplo, con las elecciones, eh, del morning show que después metieron el COVID, eh, se están con el Michu... Eh, yo ahora estoy viendo otra, ya me estoy re adelantando, pero estoy viendo otra llamada de newsreader, que es australiana, eh, que está buena, está bárbara, la amo, tiene dos temporadas, ya está firmó para una tercera, Eh, y tiene. Está situada en los 80, en 1986 arranca. Entonces, como que toma todas noticias reales de esa época en Australia. Está copado. Sí, está barbona. También es un o sea, noticiero, pero. Sí, estás ¿Dónde? Actúan, entonces entonces? ¿Y sí, ¿Dónde sí, está? Sí, sí está saliendo ahora. En ningún lado. Si están ¿Y en igual. España y nos escuchan en España, en Filmin Si no, la van a tener que bajar o buscar en Extremio Perfecto. Ya eh, ya es la australiana, no te... cuesta. Está re buena. Está re buena, está Ana Torb, eh, que la tienen de Last uh -huh. of Us, Fringe, sí. esta reconocida a Ana Torb. Eh, está como la la anchor, ¿viste cómo se dice? La conductora de, del noticiero. Claro, el Will McAvoy de, de The Newsroom es, sería. Claro, <risa> bueno, vamos de nuevo de The Newsroom. Will McAvoy, ¿quién era? Era Jeff Daniels, que en un papel que le cambió la carrera básicamente, porque ah. el tipo venía de hacer comedia eh, y mostró una amplitud actoral impresionante. No sé, no sé vos, yo no lo conocía así en forma de drama, me encantó. No, Re, aparte, si vos me lo decís, me lo nombras, yo lo, lo relaciono con Tonti y Retonto, todas esas comedias burdas y así Claro, lo sé todo un Dalmatic. Claro, tipo esas, esa cosa liviana, y acá se metió para mí eh, en un personajazo bárbaro, a mí me encantó el, la, el panorama de, de personajes que tiene también esta serie, hay un montón muy variado, muchos nombres que también están buenísimos, eh, y lo de él estuvo, la verdad que increíble, si había que buscar a uno que por ahí lidere esta serie, me pareció muy acertado igual, creo que ganó varios premios eh, de actuación, Pero, no, corregime sí. ¿no? Sí, sí, creo que sí. un par de Emmys o algo así, él ganó Eh, y a mí me encantó su actuación Sí, a, me encanta también Emily Mortimer Con él ahí haciendo la dupla eh, no, sé, no, diría, no sé si es protagonista Pero me gustaba mucho sí. la dinámica que tenían Sí, sí, yo diría que sí sí Vamos a la serie un poco vale. O sea, la serie arranca Con un chef un Daniels Que es Will Macao y en una entrevista El tipo es el conductor como más famoso De la televisión, así. Es la Jennifer Aniston de, claro, de, de The Morning, Morning Show, Show. Claro, vamos a Siempre estamos hablando que tiene un arquetipo... Estas series y pelis tienen como un arquetipo muy marcado. de sí. Esta gente. Y después les cae alguien, un outsider, alguien de afuera, que viene a romperles el esquema. Como Bradley Jackson en The Morning Show, que es el personaje de Rhys Witherspoon, y acá a él le cae eh, Mackenzie. No, no ah, sí, Mackenzie McHale era algo así, que era es muy bueno, complicado ¿no? porque. Era muy difícil Mac. Decían Mac, Mac. Sí. Claro Que era una que Ella ya, ya había trabajado con ella Y habían tenido una moría Una cosa así Y se había ido a la mierda Entonces ella vuelve La contratan de nuevo En el noticiero Para que lo produzca eh, Y arranca la serie Con el tipo En una entrevista Diciendo una cosa Era para una universidad ¿no? Era como una charla sí. Una universidad sí. Sí. Y el tipo diciendo No Como que alguien le pregunta ¿Por qué Estados Unidos Es el mejor país del mundo? Y el tipo dice No lo es Ya no lo es, tenemos tal, tenemos esto qué sé yo, es un quilombo, la guerra La, la salud eh, y, y queda como remarcado Remal Cancelado Will McAvoy sí. Y aparte como... en esa época todavía no existía Mucho esto de filmar con el celular Pero se ve algo por ahí de sí, que, Como sí, que los crachan que no bastante. bastante Claro, pues es 2011, 2012 claro. y, y bueno Ahí le traen a la mina para intentar Cambiar un poco la dinámica Del noticiero, qué sé yo Eh, así que arranca full <ríe> ese, ese video Ese video del fragmento del primer Del discurso del primer capítulo que encima dura un montón No sé cuántos millones De reproducciones tiene en Youtube Me acuerdo que una vez tiraron un dato así Que decían que era uno de los videos más vistos Y los fui a chequear y es verdad Eh, wow. Así que como que quedó, se ves que es esa parte que algunos no sé siquiera si saben que es de una serie, eh, tiene una banda de reproducciones y está buenísimo también lo que dice, pero está bueno como en la serie marcan esto de que puedes ser yankee y hablar mal de los yankees, porque es como que te, te cancelamos y no puedes volver de eso. <risa> Creo que un poco de ahí de... nace el conflicto de la serie que arranca ahí de qué hacemos y con no. este chabón. Y lo interesante es que era republicano, ¿te acordás? Él era sí. un idealista republicano, como muy, pero republicano dice, pero no prohibición y anti todo y antiderechos y todo eso. Era como un republicano teórico, viste, no sé, de los primeros, no sé cómo decirlo, pero era interesante también, y acá lo voy a, voy a volver a... Ver aquí un poquito. Aaron Sorkin es mega demócrata, es mega Hillary Clinton y todo eso. Eh, es un liberal. Liberal no libertario. Es un liberal de. O sea, aguanten los derechos, básicamente. Claro. Eh, es un yankee yankee. Si vos lo ves, viste, es tipo un rubiecito con anteojos, con cara de yankee. El estereotipo bien sí, marcado de yankee. Tremendo, sí. le falta la, la, una capa, la bandera de capa. bandera. Del sí. de este, además, tipo, es como de Connecticut, viste, de Massachusetts. O, no, es de Nueva York, es de Nueva York, mentira. Pero no de Manhattan, sino como de las afueras, claro. pero muy de ese yankee del este eh, todo progre, que seas el progre o progre Eso. de los de 50 años, ahí va. <risa> eh, es un tipo que estudió artes, yo pensé que era periodista, mirá lo que te digo. Ah, bien, ¿Y no lo es? No lo es, estudió mirá. artes eh, y empezó a hacer obras de teatro, tipo escribir como dramaturgo obras de teatro, escribió una que se llama Few Good Men, Que seguro les suena porque es I una know. película también Que está pero dirigida bien. por Rob Reiner Sí, está re buena Con Tom Cruise, Demi Moore y Jack Nicholson sí. eh, Y también tiene esta cosa de, de la, del patriotismo Porque es un es un juicio sobre... O sea, en, en una corte marcial O sea, un juicio de abogados pinicos Básicamente, no, no me acuerdo qué pasaba eh, Pero están ahí Demi Moore y Tom Cruise como abogados Y Jack Nicholson es uno de los generales que tiene que ser juzgado Sí Bueno, ahí vamos ya. Entonces está política, abogado. Eh, y eso te iba a decir. Él tiene como bien marcado su hacia sí. dónde hacer el tema de la escritura de los guiones. Me parece que está marcado por la política y por bueno, no sé si sus ideales, pero pero se nota cuando estás viendo algo de Sorkin. Sí, se renota, se renota porque posta que tiene personajes muy como muy derechos. Ninguno es malo, ninguno es, es muy, hace... <ríe> cosas malas por ser malos, sino que sí se mandan cagadas, un montón de sus personajes se mandan cagadas, pero no por, por mali con malicia, ¿no? Eh, son ah, muy idealistas, y es... se creen que todo se resuelve como siendo buena gente. Y eso creo que en The se ve, se ve bastante también. Es sí. como que todos son súper idealistas y que van por la búsqueda del periodismo ese eh, ético, en serio, correcto. ético, claro, el verídico, el que hay que chequear todo y el que vale... Eh, creo y cuidar que... a las fuentes, ¿viste? Cuidar a las fuentes Mal. Mal, sí, sí Hay un capítulo que me encanta No sé si es el capítulo, sí. sino es la escena final Que me marcó mucho que es ¿Se puede hablar con spoilers? Vamos a hablar con spoilers no, Así que spoiler. aguante <risa> adelante, adelante en un par de minutos Si no ya Así que ahora sí <risa> no, es, no es spoiler, decir la historia Pero me, me marcó en la escena El capítulo 4 de la primera temporada Donde eh, cubren este... Este atentado eh, Que en Estados Unidos se da mucho Que entra uno y empieza a tirotear Y la, ah, ok. la, que, la que cae Es eh, como una representante ahí Tipo diputada, no sé cómo se llaman allá en Estados Unidos eh, uh -huh. Que era una, una un caso verico Gabriel Gifford me lo anoté porque tenía que, que decirlo y hay una uh -huh. escena final en donde están todos los demás medios de comunicación como dándola por muerta y, y ya tirando la plaquita de, de ella con el, la fecha de nacimiento y de, y de muerte viste que es típica de los sí. noticieros Y ellos están todos como que no, no, no, vamos a verificar, vamos a verificar, todavía no hay nadie que lo haya como confirmado. Y están, no sé, creo que 10 minutos en esa, que nadie quiere decirlo en vivo y, y llega el hijo del dueño, de la dueña del medio diciendo chicos, tienen que decirlo, ya está, nos están pasando el trapo todos. No lo dicen hasta el final, cuando eh, le confirman que en realidad la mina no estaba muerta, sino que eh, estaba internada. Y todo eso con la música de Fix you, de Coldplay, de, de fondo... ¡Ay, me recuerdo cosa, ahora ¿te que es así! Es como una bueno, cosa muy sí, épica Es muy fantástico, es eso Es que es eso lo que tiene, te, te, te arma estos clímax Espectaculares con ¿Tales? cosas que vos decís Tipo, me chupa huevo Pero te, te estás ahí como al borde de la silla Re emocionada Exacto, eso, ese, ese capítulo y esa escena me quedaron grabadas Aparte me acuerdo y se me pone la piel de gallina Posta, es muy buena <risa> Y creo que, como que resume un poco también lo que era The Newsroom <risa> Sí, bueno, así como todos los capítulos Después pues tenía como alguna noticia de varios capítulos ¿Te acordás? Esto sigo con spoilers De toda esa cosa que era una mentira <risa> De los milicos que tiraban, los militares habían tirado en Irak o Irán Sí, de, sí, estuvieron un montón de capítulos con eso, es verdad Todo, sí, toda sí, la temporada, sí. con el chabón este que hacía Chuck, era, ¿no? Ajá, ah, sí, sí, sí, en sí, me acuerdo Chuck. Sí, sí, sí, qué loco Eh, sí. Pero bueno, metían, lo que nombrás... eh, metían temas eh, copados, de, de fondo, que sí. eran periódicos encima. Sí, sí. Le digo, lo que nombras estos tropos, viste estas cosas típicas, clichés de este tipo de contenido de ficción, digo, sobre periodismo, Lel El esperar, viste eso que hace sí. un ratito de un video Es como siempre está, por ejemplo, la escena del editor O, o el, en este caso la productora Algo que dice, bueno, está bien, ponelo, no lo pongas Es como minutos Pero... y minutos de alguien que está pensando Y le dice, bueno, dale, publicalo Claro, <ríe> como, como pretalenter, qué sé yo, viste Claro <risa> por adelante. Hace, eh, hace un tiempo me acuerdo, hay otra película que vi hace poco Que se llama She Said, creo que es del año pasado sí. eh, Ellas dicen, ellas dicen, creo que se llama, algo así Eh, sobre el caso de Harvey Weinstein y cómo estuvo tratado, investigado eh, y, y publicado en el New York Times. Eh, y estaba eso tal cual, tipo el chabón todos alrededor y el chabón con el. Sí, esa esa película emociona? me gustó mucho. Me gustó sí, mucho cómo, cómo, trataron, cómo trataron el tema, sobre todo. Me gustó. No sé, no sé si es porque eran dos mujeres que lideraban eh, la, la investigación, pero me gustó mucho cómo entrevistaban a las víctimas, les daban su tiempo, Se tomaron su tiempo para hacer todo. Me gustó cómo, cómo plantearon todo ese, ese. Aparte, ese tema que está remil también hablado y, y usado. Entonces me pareció. Sí, y le dieron original. otra vuelta. Sí, Eso. sí. Pero además, más allá del tema, me parece una re buena película de periodistas. O ¿Sí? sea, tiene todo lo que queremos. Re, re. re Sí, sí. Y eh, Cari Mulligan y, y la otra que ahora no me acuerdo, la, la rompieron las dos. Eh, no me acuerdo el nombre de la otra actriz. Eh, si sí, sí, la, yo la amo. Eh... Ay, tampoco. Ahora, eh, está, casano, la mujer de, de Paul Dano sí, sí, sí. Como... <risa> Esa vamos, es... la, vamos, la, vamos. la rompieron, sí, sí. la verdad. Totalmente. Esa es buena bueno. para, también para recomendar en este en esta temática de... de total, total, va a estar ahí en la listita. Mm. Eh, vuelvo un ratito a Aaron Sorkin, porque allá arranca, eh, después de estas películas, con una serie para NBC que se llama Sports Night, que era una serie de un noticiero de deportes. O sea, ya arrancamos y tenía Felicity Huffman que es la, la de, House, o de Peter Kraus que es el de Six Feet Under Josh Charles que lo amamos como Will en The Good Wife y Jojo Malina que es un tipo que si le ve la cara lo conocen que después estuvo sí, en The oh. West Wing The West Wing también es de Aaron Sorky todo este universo ven que es como claro. televisión política abogados sí sí medio sí, que el... están todos los actores es que tal cual conectado. y Jojo claro. Malina que encima estuvo en Scandal también Ah, mira vos. Me cae muy bien JoJo Martina Sí. A mí también bueno. ha sido un buen papel ahí. Mirá. Bueno, yo vi Sports Night Me la, la, la vi cuando dije The New Room es fantástica. De Westworld es fantástica. Bueno, vamos a ver cómo empezó. Y era como que sí, se notaba. Uno que es, además es, es, es vieja, es como del 98. Y no está bien, no está remasterizada ni nada. Entonces se ve como el orto cuando la bajas. <risa> eh, y se nota que le faltaba pulir un poquito como la técnica el tipo. Este. Así que después sí... Quedó perfecto todo para The West Wing, que acá se llamaba El Aula Oeste de la Casa Blanca. Sí, está eh, cual. Que arranc arrancó en 1999 y le fue excelente. Ganó todos los premios. Que a mí me, me da mucha bronca porque competía con los Soprano, que obviamente para mí es 20.000 veces superior. Aunque <risa> ah, <risa> oh, amo The West ahí. Wing. Claro, y... Y ganaba esta, porque bueno, la temática Se llevó todo, son muy patriotas. Sí, son muy Incluso patriotas, esta gente. Varios años seguidos, tipo, los mismos actores ganaban el, el premio Mejor Actor, Mejor Actriz. Era, era bastante. Era... West Wing. era como la. ¡Sí! La... Ganó un montón. Fue como siete temporadas, sí. además. Ganaban todos los años. Mal. Acá me acuerdo que la pasaban en Warner. Yo, la, yo sí. la veía por ahí, igual así medio desordenada. Pero y en castellano recuerdo. la pasaban, y sí, sí. re tarde sí, sí, sí. Bueno. Y lo mismo con Six Under, también la pasaban, se llamaba dos metros bajo tierra Esas traducciones que tuvimos Ay, que Ay, horror, horror. sí, mal Bueno, eh, después, ¿qué te iba a decir? Acá, eh, de West Wing, estaba Martin Shin como presidente sí. que era el presidente que había en la faz de la tierra Eh, también re demócrata, re bueno, nada corrupto, nadie era corrupto, nadie Ay, de su no, equipo era corrupto. No tenía trapitos para levantarle. Nada, nada, todo era perfecto, querían hacer el bien por la humanidad, por el país. Eh, toda, toda la serie así como música patriota. Y está bárbara, o sea, no, no voy a decir a ah, los yankees, la verdad es que me chupan huevo, pero no. la serie como, como guión es fantástica. Es como dijiste antes vos, es como que te meten en el clímax Entonces es muy difícil sí. que después vos Te puedas desconectar, como que te metes Te compenetrás en eso Te re te recompenetrás y además hay que entender Como el sistema yankee Política, el congreso, cómo funciona eh, Todo el tema militar Que bueno, no a nosotros como que no nos Interpela tanto, pero ellos claro. están en guerra Todo el tiempo eh, También es como, te emociona, no sé eh, Estaba él, sí, sí, la, la sí. mujer También, que era como Cómo participaba en este mundo de la política, pues la, la mujer del presidente, tenía un par de hijas eh, y después tenía su equipo. Y que acá también vemos periodismo, quiero marcar esto, porque estaba Alison Janning haciendo de la vocera oficial. Entonces ella salía todas las mañanas y cada vez que pasaba algo, a ah, es esa salita que muestran siempre con cámaras y el logo de la Casa Blanca el, por atrás, a eh, nada hacer la vocera <risa> No, la que, la que, que dice, generalmente la que dice todo lo que lo que va lo que pasa y lo que no pasa, y la que responde preguntas. Eh, es bastante. Exacto. Eh, como que nosotros lo tenemos, pero no sé si lo vivimos tanto. <risa> si no la lo vivimos, vivimos tanto. tanto. Así. <risa> claro. No, no, quizás fuera Capitanich que salía todas las mañanas a hablar, por favor. Claro. <risa> <risa> bueno, ¿qué más? Después de esto, eh, intentó una vez más con eh, otra serie que se llamaba Studio 60 on the Sunset Strip, no sé si te acordás. La pasaron en Warner, tuvo una temporada, fue como re esperada. Eh, para mí estaba re buena, pero se ve que no porque la cancelaron enseguida, no sé, tuvo que ver el tema porque fue la, el año de la huelga de los pistas, ahí en el 2006, eh, estaba ser. Bradley Whitford, Chandler, o sea, Matthew Perry y Amanda Pitt, Era, la idea era, de nuevo, ahí volvió a la televisión, como a la televisión atrás de la televisión, y era una serie que eh, marcaba lo que era el, un programa como el, el Behind the Scenes de un programa como Saturday Night Live. Yo le entré a esa, igual y, no la vi entera, pero la... Entré porque estaba Chandra, mi amigo Chandra. Y es verdad que tiene un par. También era medio gracioso en algunas partes. Era como sí. que tenía algunas cosas súper sí, light. Sí. Era... No era tan dramática, digamos. No, no, de... era un poco más. Es verdad. Es verdad, bueno, Sports Night también era bastante más comedia. Yo creo que esas quizás se fallan ahí porque este tipo no debe ser un tipo muy gracioso. <risa> Le debe costar un poco decir, el chiste. ¿cómo? Porque sí. eso, me parece que no es tan Zorkin eso. No. Eh, y por ejemplo, este otro crítico que sigo, que se llama Lance Pingwall, siempre nombra esta serie, eh, de, estudio, de Studio 60, como esa serie que tenía que mostrar que hacían sketch graciosos y cuando te mostraron el sketch no era gracioso. No era gracioso, eh, claro. Y, y lo asocia mucho con Maisel, cuando Maisel a veces <risa> hacía un stand-up, era tipo, ¿qué me estoy no, no era gracioso. Y mira supuestamente era una comediante exitosísimo, por lo menos eh, con, con, mucho, con mucho talento. Claro. Y quizás lo que te decía no era gracioso, entonces me estás contando algo de una comediante Comediantes y lo que hacen tiene que ser gracioso Era como que el proceso era más gracioso que el resultado Claro, sí. pero bueno, a mí la verdad es que me gustó mucho y me dio bronca, me dio re bronca cuando la... Fue una de esas que me doli... de las que me dolió su cancelación como Pushing Daisies Ay, no me hables de esa porque me muero perdón, del dolor perdón Por favor, sí, no, no Imperdonable, Imper a... misma no. época, eh Sí, por ahí es verdad, y también la pasaban por estos canales, yo la, yo, sí, Warner. Y la, la vi por Warner, qué linda sí, serie sí. y qué dolor cuando la cancelaron, porque aparte tenían ahí oro, porque era muy original también, era muy original Era, era espectacular Bueno Un dolor, un dolor. digamos, de, mejor Sí, así que venía mal, The West Wing en realidad él se fue antes, pues se peleó con, con la Warner, con NBC, digo, se peleó, se fue a la mierda Se fue a hacer Studio 60, se la cancelaron y dijo a oh, la mierda. I y voy. ahí se fue a hacer algunas películas. Metió, no, no me acuerdo de qué año, pero metió esta Moneyball, Red Social, Charlie Wilson's War sí. Steve Jobs. Steve Jobs, la que está fast vender que la escribió, pero la dirigió Danny Boyle. Está bastante bien esa película. Toda gente hablando, por supuesto, porque Torquín es gente hablando. Sí. Y ahí cayó, sí. ahí cayó con HBO y sí creó The Newsroom en el 2011. Que fue como, es mi preferida Dentro de lo que es Orkin, no sé si Tu universo Orkin es tu preferida Ay, es que The West Wing me gusta mucho me gusta Pero The Newsroom Robin. siento que hay un Sí, pero siento que The Newsroom tiene algo más Claro, eh, a, mí y, me, a mí me volvió loca No sé por qué, pero me volvió loca sabes que nos gusta también? Estoy segura que a vos también eh, La relación entre Alison Peel y el chaboncito Que también se llamaba Jim Digo, también, sí, también. porque era, era el Jimmy Pam era el Jimmy Jimmy y Pam. Eran Jimmy Pam, pero en tenía un New Tenés razón. Hay una analogía ahí bastante... Era igual. Espejo. Es verdad, es verdad. Sí, ella estaba vemos... con otro. Mal. Es verdad, vemos como nacer también todo desde el principio, digamos. Porque con Mac y Will, como que tenían historia. A y mí me recopaban ellos dos. Pero es verdad, con sí. ellos dos, como que vemos desde el principio todo. Cómo se va armando la relación. Re Jimmy Pam. Claro, entonces eso también es como que vos querías... Veías... La búsqueda de ese amor también, capítulo sí. a capítulo. Tienen están... escenas muy buenas los dos. Sí, sí, sí, sí. Y pues con el otro, de, de pobre. Tom. El otro me caía bien también, el otro que estaba con Alison Pill. ¿Alison sí, Pill se Sí, llama? sí, yo sí, eh... es Alison Pill, ¿no? Sí, estamos viendo, estamos sí. diciendo sí. bien su nombre <risas> La amo, la reconocen. Si nos están escuchando y no vieron esto, la reconocen. Búsquenla porque... Sí, tiene esa carita especial y es rubiesita. Estuvo en esa serie y se llamaba Dem hace poco. Eh, es, sí, es, esa es, es una cara súper conocida. También conocía, estaba Olivia Moon, que hacía esloa. ¡Ay, sí! Y a ese personaje me gustaba mucho, era muy interesante porque era como medio nerd, pero gracioso. Era economista, <risa> era, era economista, economista recapa. Sí, sí, sí. Y sí, era sí. medio así, graciosa, seria, graciosa, y también tenía algo con Don. Eh, no, Don era así. Don sí. o oh, Charlie. No, se me se me Don, con Don. Don, Don, creo Don. que era Don. Eh, y también, eso me re gustaba. Eh, me gustó mucho esa dinámica entre ellos dos. Que y también era como una mujer. Está bueno porque era una mujer y tenía un papel importante. Lo mismo Mackenzie. Estaban buenos los roles de las mujeres. Creo que es bastante criticado Sorkin en ese, en ese aspecto, pero no sé. O sea, sí debe tener menos personajes femeninos que masculinos, de ser. Pero parece que están buenos los personajes femeninos. Desarrollados, ninguno ya Me gustaba también esta dualidad De que no es que, porque Mac la cagó Después nos vamos a enterar, spoiler alerta <risa> Pero no, como que Mac tampoco Era perfecta, eh, tenía un montón De cosas y nos vamos enterando de un par de cosas Por ahí de después en el desarrollo De la trama, que está bueno también Como que no era la mina que, que Se fue, huyó porque no se sé, Tuvo un desamor <risa> Eh, hay toda una trama detrás que está buena Con ella y con, y con Will eh, Me Will. pareció un personaje desarrollado Bien Sí, mal, mal, mal eh, Bueno, pero todas estas, ¿Sabes que estaba Jane Fonda? ¿Vos te acordás de eso Jane también? Jane Fonda Personajazo Era como la Personajazo. jefa la, Era la jefa la, Bueno, la ahora arriba. Claro, ahora en, en Morning Show Tenemos a esta mujer Que es la... Yo me, soy, estoy mala con los nombres Estoy vieja y estoy mala con los nombres <risas> La mujer La madre de Charlie Jean En... Jonah Huffman Sí, tienes sí, razón, ¿cómo se llama? Estoy, no, estima, yo ¿eh? estoy mal, con vamos los nombres No porque esto me llamé a vergüenza sí. Holland Taylor se llama así está... Aparte, si sí, la, la googleás, es tipo es ella, la conoces. Pero... Sí, es una señora magnífica Bueno, el personaje de ella en The Newsroom O sea, el, el equivalente de ella en Morning Show En The Newsroom era Jay Fonda Así que si claro. no estamos convenciendo con esto Yo no sé, vamos ahí en HBO Todo el mundo tiene Chevy ahora, es más barata que Netflix Sí, y aparte, la, de verdad La ves en una pasada Es casi imposible, ¿no? Estoy verla seguida porque... verla. Sí, sí, yo hace poco la, la, la, la vi de vuelta Porque me dan muchas ganas de verla eh, eh, De vez en cuando Y la volví a ver, y de verdad que te la comes Es muy rápido de verla también Te, te lleva, la serie misma te lleva a ver Capítulo a capítulo posta que es muy hipnotizante verlo, por ejemplo, a Will, a Chef Daniels hablando, era, a mí ¿Sí? como que me absorbía totalmente. Y aparte tienen eh, muchos eh, eh, eh, sale me eh, peleas, eh, entre, ah, sí, sobre sí, todo sí. entre Mac y Will, que son interesantes. No es que se pelean por, por cualquier boludez y uno empieza tipo, con, por de política elita, y, yo, claro. sí, y la sí. otra le decía, no, pero esto, pero vos. Y como que había mucho ahí eh, de unida ida y vuelta que era súper rico. Sí, estaba genial. Estaba de Patel también. De Patel. Que, sí. Enamorada 100%. Sí. Y bueno, yo estaba enamorada de todos. De, de Jeff Daniels, de Jim, que no tengo idea cómo se llama, pero para mí se llama Jim. <risa> o sea, la serie se llamaba Jim. Eh, es que sí, de, sí. De, de Patel, del otro también. Estaba David Harbour también, el eh, señor de Stranger Things. Sí, sí, sí, está, había, sí. Hay muchos nombres muy buenos. En serio. Eh... Ahí cuando la, la veías en su momento, capaz que no sé si te sonaban tanto, pero ahora son nombres que... Sí, que, que te suenan y que son poderosos, que te invitan a verla por lo menos. Totalmente. Bueno, de New, eh, digo, de West Wing también, o sea, ahí arrancó Bradley Whitford, estaba, bueno, alison Shannon. estaba esta mujer que hace poco que estuvo nominada, eh, voy a decir algo terrible, la mujer eh, de Coda. Y claro, la que la, eh, la hace de la... La, la chica de, de la sorda. Sí. sí, ay, pero no, sí. no. no. Y bueno, estaban de, de, de West Wing y estaba re bueno su personaje, bueno, porque además, gente con ciertas discapacidades, no, no claro. quiero ser. Chuta, pero no sé cómo se dice, perdón. Eh, estaba re bueno, porque era una mujer que hacía encuestas. Hacía encuestas, entonces la llamaban y hacía tipo. Fíjate cómo, cómo pega la palabra. No sé, recesión. ¿Entendés? Entonces, como que sí. estaba re bueno eh. la idea, el papel, todo lo que te enseñaba. Eh, y era ella y iba con, con un intérprete de sordo -mudo, y, y iban así por por toda la Casa Blanca súper sí, eh, interesante de verdad mal después posta después de que tenía personaje femeninos quiero volver a marcar esto muy interesante es la mujer de la esposa del presidente ni hablar a Alison Channing. después estaba, estaba bien, era la esposa de la secretaria de los papeles importantes <risa> claro. no tenían nombres Perdón. es una serie <risa> del 99 Quizás sí en The Newsroom mejoró un toque, porque la productora era McKenzie. Y es verdad, es verdad. En eso, eh, ahora que lo decís, como que se prendió la lamparita, si no, no sé si lo pensaba, pero es verdad, eran como las del costado. Pero claro. bueno, sí, en, en The Newsroom me parece que ahí modificó y, y, y, lo, y lo logró. Bueno, era porque en Fonda femenina. era la del aseo de, claro. de la cosa. Tenía bueno. de arriba una mujer que era la, la jefa de todo, entonces ahí como que cambió. Pero también, eh, como dijimos antes, el personaje de Olivia Moon, que era eh, un personaje. Pero re fuerte, Claro, y que en ese, en eso, en ese ambiente quizás ves hombres y ella era una mujer que estaba ahí. Y me parecía, me pareció eh, muy interesante, muy bien desarrollados los personajes. Y además la jodían, como ay, sos una minita que esa vez y la mina tenía 25 Eso. masters en economía. Era una capa, me acuerdo, que era como re genial y te sabía todo y te discutía todo. Y me gustaba que era como seria, pero muy graciosa. Ay, era fantástico, era como torpe. Se re extraño, bueno. te juro que extraño el personaje. <risa> sí, sí, muy buen personaje. Quiero meterme con esto que dijimos de las mujeres ¿no? De, y cómo estamos hablando ahora de una serie que se llama The Morning Show y son muchas mujeres al frente de ese noticiero. Entonces se, se ve que hubo como una cierta evolución en estos, en estos guiones. A mí The Morning Show, la verdad que cuando salió, eh, no sabía con lo que me iba a esperar. Pensé que iba a ser como más típica, no sé si decirlo, algo así como medio más light. Y, y, y cuando sí, se metió con el tema de la cancelación, de la cultura de la cancelación, del tema del abusos dentro de, de, de, de digamos, en el lugar de trabajo, pero también me gustó esto que hace eh, de, de ver las perspectivas de todos, ¿viste? De la víctima, de quien lo ejerce, de los que sabían y no decían nada, o no sabían, o no nunca sabés... Eh, quienes realmente sabían y se callaban O quienes no sabían Esa, esa parte me, la verdad que fue la que me enganchó Y dije, ah, van a ir por otro lado Me, me pareció más interesante Me encanta eh, es, es verdad que yo también me esperaba algo más light Por las actrices quizás Claro, por eso iba a decir, sí Sí, pero de repente se vino como un redramón Siento que sí es más novelón Eh, quizás después también esperaba que sea algo como mucho más HBO, calidad HBO, pero bueno, claro. vez, es mucho más. Es medio, yo siempre lo digo como es medio Grace Anatomy, pero en un noticiero. Ah, me gusta la <ríe> definición. Está bueno, está bueno la definición. Es que tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho como cómo está escrito los, los clímax y, y los personajes. Esta cosa también de apoyarse entre mujeres. Es re... Bien, Yo te digo que ¿sí? para mí está Yonda ahí escribiendo y no lo están diciendo. Está porque con no, no conoce. Sí, sí, porque posta que no. Hay, hay mucha, mucha linealidad. Eh, también quizás me, me pega porque están las dos con, con el contexto, con, el, con la coyuntura. Se están bueno. alimentando con, text con, con No puedo hablar. Continuamente, constantemente. Eh, ¿Qué iba a decir? ¿Estuvo bueno? ¿Cómo te pareció? Porque dijimos, la primera temporada está buena, ¿no? Como que se mete con el, con el chabón este Steve Carrell que había, vamos así empieza, ¿no? Como que eh, aparece una piba que dice que la abusó eh, y está el, todo el tema de si Jennifer Aniston que era su co su co-conductora co de Cuando toda la vida claro. y amigos de toda la vida a ver si ella lo veía, si la protegió si ellos tenían una relación y a todo esto les cae la, Bradley Jackson que es Reed Switherspoon Que cae del cielo básicamente y, y es la idealista que quiere venir ah, a cambiar no. el sistema, claro idealista e inexperta porque no tenía ni, sí. ni idea de lo que hacía básicamente como no, que y se ella mandaba no, en no quería estar ahí, medio fue una no jugada quería. de, Ay, Dios no me salen los nombres El de de, de, de, claro, es, un, es verdad, es una jugada del personaje de Jennifer y también del de Billy eh, Crudel. Yo sí. odio encanta. ese personaje. No, me estás jodiendo. No, lo odio. Me parece el Joker. Es como que no entiendo. Creo que, que, que, que quieres caos. No entiendo sí, los sí. objetivos. Solo en quiere realidad, quilombo. Sí. Quiere totalmente, eso es verdad. Quiere y caos total. Muy bueno. cínico, muy cínico Claro, por eso es como que no sé si quiere el bien de la compañía Me parece que todo lo chupa huevo y quiere hacer quilombo Quiere, quiere lío, sí, sí, sí, es quiere el lío sí, es eh, Bueno, la segunda temporada a mí me bajó. Como que se quedó en el tema Y le seguían dando vueltas a Steve Carrell Y estuvo todo ese capítulo que era sí. un cringe mm, A mí la segunda no me gustó tanto, la verdad Y no, Creo estuvo, que bajó mucho Además se alargó mucho y estaba de fondo Porque había pasado el, la pandemia ya Entonces estaba como de fondo, eso sí me gustaba, como che acá algo en China, sí sí, dejate de joder a nadie le importa, estamos contigo, sí. más importante. Uy, llegó acá un, un tipo con el covid de Italia y, y todo lo que empieza, está re bueno eso, me gustó mucho como lo mostraron. Fue de las primeras series que metieron el covid en la, sí. en la trama, no, yo y me acuerdo de también. Que <risas> que, bueno, que era como medio obvio, que no, era, no podían no hacerlo, <risas> claro. Pero me, me, me acuerdo de pensar, ah, estoy viendo el cobilla en la ficción y lo achábamos sí, fue hace poquito. O sea, fue... Había sido recién. Re, re. Y creo que incluso. Me parece. Sí. Eh, ¿Qué vas a decir? Estaban, ¿Qué no, que cuando la estaban grabando, sí, eso. creo que eso como que se veía, se notaba que estaban todavía con el tema eh, protocolos y demás. Sí, pero además me parece que tuvieron. Sí, el protocolo igual estuvo hasta hace nada, ¿eh? eh sí, es verdad. Hace poquito. O sea, no, me parece que lo que tuvieron que hacer es que ellos ya tenían escrito todo el guión de la serie, por eso también quedó de fondo, pues ya tenían todo escrito, quizás parte grabado, lo tuvieron y les que meter. Cay... claro, lo tuvieron que meter, porque en realidad la, la segunda temporada está enfocada de nuevo en Steve Carrell. Me gusta sí. que se sacan el tema de encima, y lo voy a decir así, para después hacer un... y cambiemos de tema, porque ya me... Claro. Ya está, estaba, sí. Ya Igual... Estaba. Eh... Ese capítulo que vos decís que eh, creo que estamos hablando del mismo que es cuando ellos dos están el estás, siete, creo creo todo es en en un capítulo en una casa hablando. los dos sí. hablando sí, sí. <ríe> eh, no sé eso sí me pareció medio que no, no entendí hacia dónde quisieron ir con eso no sé si quisieron bueno cerrar como dijiste vos y sacarse de, de, de encima todo pero no, no no me no me llegó de la manera en que supongo que ellos querían que llegue a la, a la audiencia no, no sé, sé. Y resultó raro eso Era re. A mí me, fue como. ¿Qué están queriendo decir? Claro, no entiendo. Eso. ¿Lo están defendiendo? Ella lo estaba Como que lo estaba justificando. Eso sentí. Sí. Eso no me gustó, pero sí entiendo el tema de. O sea, si ella quisiera ayudarlo, qué sé yo. Quizás te parece mal como vos, como espectadora, pero, pero. Esas, son cosas que pasan. Entonces tampoco sí. es, también está bueno que lo muestren y que a vos te produzcan. Rechazo y que a otros claro. de los personajes Les produzca rechazo Pero el personaje de con... Jennifer Aniston está bueno no. Porque es conflictivo Es súper conflictivo y a mí es lo que más me gustó Es eso de que nunca Como que no está en el blanco y el negro Está siempre ahí eso. en el medio Y nunca la entendés del todo En el sentido de que nunca no. sabes si ella sabía no. O no sabía o se estaba haciendo la boluda O... Le, no sé, quiere salvarse ella Entonces va a hacer lo que, lo, que, lo que esté a su alcance Es muy interesante ese papel que tiene ella Y aparte en la primera temporada Lo que a mí me gustó es también ver esta parte Media vulnerable pero también empoderada Dentro de, a ver, esta industria llena de chabones eh, Que la querían sacar porque ya estaba vieja Y querían reemplazarla Termina con ella eh, estando como siendo la única líder y todo esa, ese conflicto a mí la verdad que me encantó. Pero por eso me, también me hizo ruido eh, este capítulo, después de todo eso que vimos de ella. Pero como decís vos, quizás es entendible desde ese lado de, bueno, pasa esto, es así. Es, es, había una relación entre ellos. Está bueno, está bueno también lo que... ¿Vos viste el último capítulo del de que salió hace unos días? No, todavía no empecé la tercera yo, la estoy esperando Ay, ahí. ¿Por Porque sí la, la segunda la esperé entera y la, y la vi toda seguida. Entonces creo que voy a hacer eso ahora. <risa> yo Pero la no veo a te... la mañana antes de irme. Bien. Al trabajo, ¿Y o sea que la veo a las seis y media de la mañana. Está bueno. Que entré, yo la mañana soy una... Soy... Sí, está buena, está buena. En serio, repuntó mucho. Por eso te bien. digo, como que sacaron el, la piedra del zapato... Y está bueno lo que están mostrando. metieron este John Hamm que viene a ser como un Elon Musk, pero muy hermoso. O sea que no somos... que lo queremos ver en pantalla, no importa cómo. Me chupa huevo que claro. sea el diablo, que sea Hitler, que no me sea. importa. Perdón. Eh, sí es divino, es divino. Bueno, está buena, está buena. Eh, Bien. Ahora están hablando como mucho del aborto, por eso posta que la relaciono con mucho con Grace, porque están como con los mismos temas. Sí, también eh, el final de la primera a mí me pareció muy arriba, como que te dejó en una adrenalina y un éxtasis muy grande, que capaz que por eso también la segunda o que no sé Claro, no sé si fue, el final de la primera me encantó, y la segunda es verdad igual lo que vos dijiste, esto de eh, cómo metieron el COVID al principio, de esto de, de, de, de sorpresa, viste, así. que nadie le daba bola y después claro. explotó como la cara de todos no sé por qué la segunda me pareció floja y la tercera la tengo ahí como pendiente no, te para... juro que igual que, que vi dos tres dos capítulos y sí, porque claro me, se salieron me está pocos, gustando igual. me está gustando mucho eh. está gustando bien. mucho bien, bien, me, está resultó, me está dando la adrenalina ya lloré ya ya está <risa> bien no para mí la primera tiene momentazos momentazos uno tras otro tal cual sí bueno Esas son, es que les cuento un poco de newsreader, así a ver si se dale. copan. Eso no la vi yo. Así eh, que te escucho. Dale, es <risa> una serie australiana, ya lo dije, son seis episodios de la primera temporada, seis la segunda, ya va a ser tercera. La segunda, en realidad ya salieron tres, yo todavía no vi la tercera, salió hoy. Eh, arranca de nuevo también con el tema de la mujer en el noticiero. Piensen que son los 80, también la quieren correr, igual que a Jennifer Aniston, y quieren poner todos chabones. Eh, ella se, se mantiene ahí como firme y a, aparte le ponen como a un tipo más joven eh, para estar con ella co-conduciendo y empiezan como una relación, pero el tipo... voy a spoilear todo, pero no, no soy un ah, spoiler, bueno. porque son, es que son es la premisa El tipo tiene otros gustos, vamos a decir ah, así, no, no. pero igual están juntos y se ayudan mutuamente, a ella le, como que le viene muy bien esa relación Eh, no sé, para, en forma publicitaria ponerle como que, de, de, es terrible, pero bueno, la engancharon con un tipo y es joven y simpático y a él le viene muy bien porque le trae acceso a lugares, entonces los ponen a conducir juntos eh, y nada, suceden cosas, suceden cosas de, de, uno es un tiroteo ahí en, no me acuerdo, están en Canberra o en Sydney, no me acuerdo Melbourne, la verdad, creo que está en Melbourne, bueno Hay otro, que, otro caso que sucede que yo no sabía esto era verdad, porque yo siempre lo vi en Seinfeld que jodían con una frase que es: The dingo ate my baby. Algo con el dingo, que era dingo, ¿Sí? tipo un canguro, eh, que se, se, se comió un bebé. Y esto pasó en serio en Australia en el 86. A una mina se le apareció el bebé muerto y la le hicieron todo un quilombo, la metieron en presa y después hubo un juicio y ella decía, tipo, yo no lo maté, porque parecía que lo había matado a ellos, se lo comió un dingo. Y, y había sido real, entonces todo ese caso claro. lo, lo muestran en un capítulo de la serie. También hay mucho esto de correr, eh, piensen que son los 80, o sea que también está bueno eso, porque corren con una, un VHS y van con claro. una cámara gigante, tienen que ir a una van y tienen que ir al lugar porque no, no, no era que la transmisión. No existía. Voy a toser un segundito. Listo. Eh, así que está todo eso. Que tienen que ir a un lugar para transmitir. Eh, después había una cosa también con uno ah, unos astronautas que mandaban gente común y salía todo mal. Esto, es, eso pasó en Estados Unidos. Pero bueno, tomaban la noticia en Australia. Eh, y esta segunda temporada ahora está como en las elecciones que hubo en Australia en el 87, creo que están. Y... Y están, están con esa joda, la quieren correr a ella, encuentran otro tipo que va mejor con el otro tipo. Cosas, de deseos rompiendo las bolas, igual que en todas las series que nombramos, tipo ¿Pero? el presidente de la, del canal queriendo meter, tipo ganar ratings, eh, sí, el dedo que, en la llaga, son ellos. Eso, como que cero ética, dame rating, dame plata, eh. los sponsors, lo, los que ponen guita en la publicidad. Y bueno, después están los, los conductores que quieren nada, la ética, la fuente. La posta de que hablamos son todos iguales, todas tienen Es como, como una fórmula. Es, es, sí. es que sí. Eh, después les voy a pasar un videito que vi de Seth Meyers, que hace como un corto que se llama. como un sketch. Eh, que se llama como Journalism movie una cosa así y, y te pone como todos lo, los clichés la gente fumando, la gente investigando, claro. dice muchos, muchos teléfonos, teléfonos con el, la ruedita, Libretita y la para anotar todo. sí, sí papeles, oficinas con papeles, viste, muchos papeles y, y sí, y las ropas como viste todas desalineadas, sucia, camisa, corbata sacada, Total, total. Creo que, que también encanta. un poco nos enamoramos de eso, los que por ahí se nos fantasia, fantasiamos con estudiar eso, y después, como que la realidad te golpea en la cara. Que no sí, no es así. así claro. Eh, seguro se les viene a la cabeza un millón de películas, si ¿sí quieren, podemos nombrar un poco de películas. películas como All the President's Men, que es todos los hombres del presidente, una película de Alan Pacula, con Dustin Hoffman y Robert Redford, sobre dos tipos tratando de descubrir todo lo que pasó en Watergate. Eh, tam ahí también con, con las fuentes anónimas, tipos que se, jun se, ju se juntan con estas fuentes en, en garajes tipo en estacionamientos ¿y es claro, ¿Sí, ¿La viste? No, esa no la vi. Es Está una bárbaro, muy es pendiente que tengo, porque aparte es como sí, súper, sí. Eh, Es que es como gracia. la película de periodistas, eh, además. Verdad, ¿sí? Es en Washington, es en el, creo que era el Washington Post. Eh, nada, dos tipos que hacen la suya y siguen esta pista y sale toda la luz muy claro. parecida a g también, es como que les claro. dicen, bueno, hace esto pero no digas nada, están ustedes dos. Eh, Pacula bien, venías, es como que es un tipo que le gustaba hacer ese tipo de cosas, y esa otra se llama The Pelican Brief. Esa tiene que ver con un informante, un estudiante de Derecho. Ay, ¿cómo era? Está Julia Roberts y Denzel Washington, seguro te suena la tapa. Ah, sí, me suena, me suena. El re. informe Pelícano, Pelícano. Me suena, me suena. Sí, está buena, muy noventas Esa es muy también. Muy, muy noventosa, feliz. sí, sí, sí, es verdad Tengo incluso, como que se me vino la imagen El póster o algo así, tipo de la película Sí, del videoclub Sí, total Bueno, después vos nombraste una que es con, También, que se volvió casi un clásico Del, del tema, que es Spotlight Spotlight es, es, es, Me encanta, es una de mis preferidas Contanos, contanos Me encanta Me gusta mucho porque, eh, como veníamos hablando antes, como que te mete bien en la atmósfera del esto es un diario, eh, el Boston Globe, eh, empiezan un grupo de, de, un equipo de reporteros de investigación, que eso también está re bueno cuando son así de, de investigación, viste, bien concretos. Eh, y lo que te va mostrando es cómo destapan estos estos chabones casi de casualidad, eh, casos de abusos que llevaron, que se llevaron durante muchísimos años por curas católicos. Eran ahí de Massachusetts, como también eh, la casta, intentó <risa> la casta, me, ay, me, digo eso y sueno como, <risa> como alguien en este momento, <risa> no. <risa> que no, no debería ser así. Pero bueno, eh, como en la parte de arriba, la cúpula, ahí está, me salió mejor la cúpula, ahí eh, va. como que intentaron ocultarlo y todo apa aparte nace de de un sacerdote que ellos empiezan a investigar medio pichi de, de la iglesia de la esquina, y, y me gusta como agarra, agarra, arrancan por ahí y empiezan a destapar toda una olla muy grande de, de, de cosas que fueron pasando, que encima bueno, eh, cabe destacar que es un caso real, que eso no, también como que lo hace más, claro, le da, y sí. da mucho más bronca y potencia flor sí. todo pero está muy bien hecha y lleva la dinámica Eh, a que vos te metas en el caso, pero también como que te metas en, en lo que están sintiendo en ese momento También cada uno de, lo, de los reporteros, de los periodistas eh, Me parece muy reflexiva la película te, Y te hace muy consciente también de todo lo que, lo que están investigando Además también que habla mucho sobre la ética y la búsqueda de la verdad Que bueno, lo venimos hablando a todo esto Pero también lo de la frustración que sienten ellos en ese momento Es, es muy buena, muy buenas actuaciones también Sí, zarpada. Bueno, eso también es otro tema muy recurrente, como que investigan y después, les, no sé, los editores o, o los CEOs, de, o la, tipo los presidentes de los canales o de los diarios, les empiezan a abandonar el caso, es como que no, no podemos poner esto, no podemos publicar esto... Eh, y ellos siguen como por, por debajo Y como por atrás, como que siguen investigando como, como, No se han claro, convencido esa, Eso, esa, esa cosa de ir hasta el final y, y seguir y seguir Pero me gusta lo que me gusta mucho de la peli Es que te muestra todo también Te muestra esa adrenalina y te muestra esa frustración Y también eh, esa cosa de, Del dolor y de la impotencia Que sienten ellos también El personaje de Mark me parece Increíble, muy sensible En, en eso Y, y siento que lo que lo, lo, tra lo traslada muy bien a, a, a Toda la parte de, de la impotencia Que uno siente al ver eso Ganó el Oscar a Mejor Guión Original eh, Eso también sí, en un ratito sí. no, no, ¿Y quién ganó Mejor Película? ¿Ganó Spotlight? Creo que sí, ¿no? Me parece que sí Sí, sí, sí, sí. me parece que dio el batacazo Porque no era muy, muy preferida y, y ganó los Oscars Me estoy dejando en vivo A mí me suena que es una de las ganadoras chun, chun, chun, chun. Sí. ¿No? Sí. sí. Sí, la verdad que no me acuerdo contra quién competía. Capaz que había alguien ahí que, sigo, que no quería que... Años, <ríe> pero ya me olvidé. Me olvidé hace a mí mucho. me parece que mi favorita era otra, pero no importa. Otra. Sí. Para mí fue una peli que no era la favorita para ganar y como que dio el batacazo y sorprendió. Eh, pero a mí realmente es una peli que me encanta y que me marcó cuando la vi también. Sentí eso. Mira, tenías The Big Short, Bridges of Spy, eh, Potespías, Brooklyn. Mad Max, The Martian, The Revenant y Room. Bien, eh, estaba ah, bien, de Spotlight ah, creo que era de mis favoritas, Mad Max me ha gustado mucho, eh, claro. el Puto Espías también, pues Spielberg, mi dios, sí, lo amamos, sí. Un altar Spielberg. Bueno. Che, pero no, ah, pero este bueno. año ya no existe. <risa> ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ya me deprimí ya me deprimí. Sí. ¿Fue esto previo al año de La La Land versus Moonlight? Ah, bueno, ¿ves? Parece una peli que, que fue hace mucho, pero en realidad es bastante nueva. No tiene ni 10 años, pero yo siento que fue hace hace un montón. Pero, pero Posta es re, es re nueva, vamos a decirla, entre comillas. Pero pero sí, eh, la verdad que eh, esta es la que yo, cuando me preguntan, tipo, ¿qué periodismo recomendas? A mí me gusta esta. Esta es la primera que recomiendo yo. ¿En serio? Mira, Esta es la que bueno, me gusta. Bueno, pero ahora quiero que veas la de todos los hombres de presión. Y ahí capaz que cambia la... Nah, no sé, no sé, pero están las dos muy bien, están las dos muy bien Y vos pusiste acá otra que yo me había olvidado completamente y me la re... A ver Con Rachel McAdams y Harrison Ford ¿La viste? Sí, la re vi pero ah, en el vi cable porque... ¿Viste porque En el no cable si hace mil años la me la olvidé La pasaron en Cinecanal, qué sé yo, uno de es estos Es medio olvidable igual, sí. o no Pero, sí, pero es divertida, sí, sí. qué sé yo eh, A mí me gustó cuando la vi en su momento ni no me acuerdo qué pasaba Y era como que ella, yo la vi no hace mucho Ella, ella quería ascender, ponele Claro, ella la, pierde el trabajo Es productora y arranca a trabajar En un programa que es medio malo, medio así Matutino, noticiero Morning, morning noticiero, Sí, pero de boludeces eso Que hacen boludeces Y la contratan como para levantar lo, el rating Y le dicen, mira tenés, no sé, creo que eran 30 días, 90 días, no sé Si no levanta el rating te vas Y por eso contrata a este chabón Que, que era como un Un conductor medio así, serio Pero de esos que tienen como trayectoria Que solamente el nombre es como y, y bueno, le dice Si quiere ir, él estaba como el que no tenía trabajo Entonces como que lo termina convenciendo Pero el chabón es todo lo anti Morning noticiero que existe Y la conductora que es eh, Diane Quito, Dayan Quito. Uh -huh. llevan para el culo <risa> porque ella es todo lo que él no es. Y es, es eso, es, me pareció interesante el tema de él, no, no entiende mucho de todo lo nuevo que se usa, la tecnología nueva. pero igual Él es, es Harrison Ford, decís, ¿sí? Sí, Harrison Ford, sí. Claro. Es del 2010, sí. pero tiene eso de... Sí, pero por el 2010 del... ya quedó muy atrás. Exacto. Pero como que ella le quería meter ideas nuevas, eh, como que estaban ahí en el trending, y él no, tenía, no quería saber nada. Y bueno, la dinámica se da por ese lado. Me pareció divertida. Eh, es olvidable, como dijiste vos, pero es divertida. Sí, sí, la, la vería de nuevo. Debe ser divertida. Tiene un buen elenco, Rachel McAdams Harrison Ford, sí. Diane Keaton O sea, hay, hay varios nombres ahí Que, que, que estaban interesantes Pero bueno, es para disfrutarlo un domingo Así a la tarde Después hay otra que yo me acordé La vi hace un montón que se llama Network Que, que la puse el otro día en Instagram Porque también la relaciono mucho con The Morning Show Obviamente es un poco más eh, Sobria, digo más, más dura, es de los 70 Mucha peli de los 70 de periodismo Ajá, Sí eh, Una peli dirigida por Sidney Lumet. Eh, es un tipo, o hay un tipo, un periodista, que es un conductor de, de noticias que se descubre que lo van a despedir. Entonces empieza a amenazar, va al programa antes de que lo despidan y dice que se va a suicidar en la televisión abierta. <ríe> eh, así que nada, empieza empiezan quilombo, sube la audiencia, eh, ponen a una nueva productora a... a a, a ver cómo podemos solucionar este tema y empieza aprovecha todo este éxito eh, que tuvieron por, por este tipo diciendo que se va a suicidar. Bueno, claro. obviamente se resuelve. <risa> Pero también, te, lo mismo, mucho correr, mucho mucho éxtasis, mucho clímax. Eh, está bueno también tener el, pa el papel de esta mujer en esta en esta película. Es una mujer que se llama Faye Dan Danaway. Si la, si la buscan, seguro la, con la conocen. Claro. Eh, tenemos de Spielberg también, hablando de Spielberg, que hizo de post. Sí. Ya no le ah, sí, esta es, eh. es una que tengo que ver, sí, porque sí, aparte de eso bolsa. también tuvo tuvo bastante eh, repercusión, me acuerdo de los Oscars, sí, sí. tuvo un par de... No de el de, Strip, ¿no? Tom y Hanks, etc. Sí, bueno, claro. todo eh, También con Watergate, como que los Yankees a Watergate le siguen... Ay, sí. ya me tienen un poco podrida. Hace <risas> poco también salió una serie y ya no la pude ni ver. Los plomeros no. de la casa de la casa blanca, o son sea, horribles. Horribles, horrible serie. Tienen que, que por ahí renovar un poco los los topics. Sí, ni hablar. Y después hay una que yo quiero ver que es una sitcom que se llama Murphy Brown. ¿Vos viste Sex and City, claro. Viste la que sí. hace la, edi la editora de Carrie, está Can Candace. Oh, ¿Y? oh, ¿Cómo se llama esta mujer? Sí, la, la mujer la de Vogue, sí, no la, la editora, la, la de Vogue. Sí. Eh, esta mujer Ay, que, que estoy burlando. sí sí sí <risa> no la reconoces el nombre. bueno Bergen Candice Bergen algo así se llama estoy estoy mal estamos mal con el nombre, hoy no hicimos hoy la estamos... tarea eh, bueno eh, tiene una serie que se llama Murphy Brown que es una conductora la nombramos en el episodio de los Sit de las Sitcoms que hicimos con las chicas es una conductora de noticias Voy a decir entrada en edad, porque para eso no querían poner una mina tan grande. Estaba en sus 40 y fue como fa Sí, Candice Bergen se llama ella. Está, la, la encontraste. La conocen, sí, sí, la conocen como la que, la que dirige Vogue en Sex and the City. Claro. Así que esa me quedó pendiente, la verdad que tengo muchas ganas de verla. Una que sí vi, por lo menos varios capítulos, es de Mary Tyler Moore, que también es otra sitcom que se desarrolla en un canal de noticias. Eh, hay un montón, obviamente que es un tema muy hollywoodense desde principios de los tiempos hay una me película encanta. que yo sí siempre nombro que me encanta, se llama His Girl Friday que es una peli de los del 40 eh, que la pueden ver en Youtube <risa> está ahí es fantástica, está Cary Grant eh, uno de mis mayores amores de, de Hollywood eh, que también es en un es en un diario y ocurre una noticia nadie ¿no? y va, va investigando Es comedia, es medio romcom, es hermosa Está bueno, igual te da para hacer romcom Bueno, se me vino a la cabeza, dijiste romcom y se me vino a la cabeza Cómo perder a un hombre en 10 días, que también ella es periodista Tienes razón, son los dos periodistas Claro, él también ni hablar en sintonía de amor, ella también, McRyan también era Sí, como que reda el ambiente para meter romcom también en el medio Sí, por supuesto Hace, hace poco también vi una, que esta sí no me gustó, no sé si sería una, una recomendación, capaz que vos la viste, <risa> creo que sí hablamos de esto, eh, que se llama Great News, que es de Netflix, no sé si es de Netflix, pero está en Netflix. Eh, eh... No, no la vi, no, la, ¿La vi la que dice? la pusiste y no, no sabía ni que existía. Ah, no está dice? buena, oh, qué lástima, tenía ganas. Es bizarra, eh, se desarrolla dentro de un programa de televisión, es muy bizarra, tiene algunos latiguillos graciosos que de verdad te sacan risas yo le entré porque pensé que la productora, o oh, eh, eh, perdón, no la productora, sino la que, había, la que estaba detrás del guión era Tina Fey, pero en realidad es productora, <ríe> entonces... Cuando vi Netflix medio que me engañó, hay una eh, hay una foto de Tina que participa igual en un capítulo nada más, eh, no, no mucho. Le entré por ese lado y, y, bueno, no, en realidad no, no ella está eh, como productora. Pero bueno, es media bizarra y tiene algunas cosas eh, graciosas, pero no la pude terminar, no sé por qué no me, no me, no Ay, me encantó. Aparte no. Tiene como una premisa de una piba que trabaja en un programa de televisión así también, medio morning show, y Entra la madre de ella a trabajar como, como estos pasantes, viste... Que están ah. un rato y se van <risa> y, y la madre, sí, la madre es muy graciosa eh, También es eh, es, un, es una actriz muy conocida eh, Ahora tampoco me, me acuerdo el nombre no, sí en vivo, estamos pero... cansadas <risa> Estamos cansadas Si sí. la ven la cara, se van a acordar es la, la van a tener enseguida Y es graciosísima la actriz Pero la verdad que no, me, no la pude terminar eh, De ver, así que bueno Si tienen ganas de empezarla, en Netflix está Y creo que está terminada incluso Ya es cortita Bueno Podría ir, si eso, eso es para desmojar las neuronas un rato, eso. que esa función. Bueno, sí. podría. Eh, pusiste The y para acá, que también es una serie, está bien, es verdad, porque son periodistas, sí, trabajan en una revista. Sí, a mí The vuelta me encantó, es eh, súper fan. ¿Vos la viste? Sí. No te gustó. <risa> me... <O risa> Como sea, decías, la tomó? Sí, sí, sí la tomo como esa serie de descansar un rato el cerebro claro, me, pero me divirtió, no, no pude pararla, eh. la, la arranqué y tuve un adictivo. mes y la vi entera sí, sí, me pasa lo que me pasa con Emily in Paris que no me parece algo bueno, pero la necesito ah. es como Ay, vos es terapéutico mi Paris, a mí yo la abandoné porque me, no me gusta no, pero no, de es, la, la es, que es la que gana <risas> mira mira te banco, te banco te la defiendo no, porque es... me gusta mucho <ríe> me parece eso es imposible no, pero el... no no tiene defensa es que ¿eh? hago, hago hate watching no hago hate watching me divierte ah, odiarlo eso sí está bueno me divierte como, mucho como... la vemos con una amiga y es como que es esta mierda mira y encima es qué esto qué tarada es, es divertido para criticarla nada ¿no? <risa> más sí es divertido es divertido obvio obvio es divertido no pero a mí te vuelta y me gustó mucho eh, sobre todo también este, este ámbito de revista femenina porque tiene como medio eh, Cambiar un poco los paradigmas, que convive un poco el tema de las redes sociales sí. y que era una revista en papel y cómo va cambiando también eso. Bueno, meten moda, sexo, eh, eh, cosas eh, cosas bastante interesantes. Pero sí, no deja de ser algo, origi no es original, vamos a decirlo. No, eh, pero está bueno que tocaba temas, por ejemplo, el tema del cáncer y del ¿sí? del gen este que tenía ella, también estaba estaba interesante ese, ese tema, por ejemplo sí y también el tema de bueno de la diversidad bueno pero eso ya uh -huh. igual es algo que y no y el tema de ser madre bueno hay un uh -huh. par de, de, del, del tema carrera madre eh, todo eso también es, es, está bueno y que tiene una jefa tipo también una jefa que todos quisiéramos tener Eh, y, y esa dinámica entre la jefa y las, las empleadas, que a veces traía eh, por ahí algunos diálogos reflexivos que me gustaban, eh, por ese lado me gustó, que la, que la jefa es na nadie más ni nadie menos que eh, nuestra querida Jane de The Office Jan, eh, perdón, Jan. Ah, sí, la, la sí, sí. La loca Jan. La loca Chan, bueno, no de las nada velas, que ver, amo. Nada que ver este personaje. No, nada eh, que ver, nada que ver. ¿Ah? es verdad, era Jan. Bueno, eh, vamos un poco más al drama Voy a nombrar dos Pero no son la serie entera Sino que trataba mucho estos temas así De noticias Que era, por ejemplo, una en Succession Los claro. últimos capítulos ¿Te acordás cómo mostraban sí. el mundo del noticiero? Cómo los medios se metían con las noticias y las elecciones ¿Cómo te podían cambiar una elección? Eso también me pareció muy interesante Tengo que confesar que no vi Succession Así que me pueden bloquear <risa> Todavía no la vi no, sí. Bueno, no pero vi. mejor porque la tenés entera para vincear, ah, eso es un golazo. Estoy esperando el momento indicado para verla y sí. la, tengo, la tengo que ver aparte antes de los premios porque sé que como fue la última temporada sí. va a estar en el auge, así que la, estoy, la tengo ahí como esperándome para verla porque yo sé que la voy a amar y que me te va a encantar. Te va a gustar, te va a encantar, te va a encantar bueno sí leí y eso otra en varios lados que en los sí. últimos capítulos se metían mucho con el periodismo Sí, porque ellos eran un canal tenían eran magnates del, de los medios no como que claro. tenían todas corporaciones eh, estudios cualquier cosa canales de noticias diarios todo Eh, y, y más allá que no va por ese lado, hay ca muchos capítulos que sí te muestran cómo ellos se meten en los medios y cómo fluye todos sus contactos políticos y, y de empresarios y hacen lo que se les encanta. La verdad que es terrible, es terrible. <risa> eh, y en The Wire, no sé si viste The Wire, otra de los clásicos de HBO. The Wire. no. Eh, también vieja. que se enfocan como una temporada se enfoca esto lo decimos siempre con Virginia somos muy fanáticas con Cata de series se enfoca como en una institución entonces primero como la policía eh, después se enfoca con los sindicatos eh, la educación la política y la quinta temporada se mete de lleno en el periodismo eh, y está muy metida en un diario llamado Baltimore Sun Creo que sí, el creador, esto a irme a matar, pero sí, el creador de la serie, David Simon, había trabajado en el Batman, es periodista, es escritor, es periodista, escritor, todo. Claro, todo, eh, junto. todo junto. Entonces también mostraban cómo manipulaban las noticias, eh, jodían con este tema de las fuentes. Eh. Obviamente desde el lado, porque los protagonistas son policías en realidad, pero se enganchaban con, con el tema del periodismo. Claro. Bueno, ya hablamos un montón. Bueno, pero hay una lista enorme, así que... Hay una lista larguísima. Claro, o sea que pusiste casi famosos, que es un clasicón, la amo con toda mi alma, el pibe... Está para... Sí, esa me, es una peli que me encantó también Y que cuando la vi es, es tipo algo idealista De, ah, yo quiero hacer eso tipo sí, Un periodista que se va con la banda de gira Y que puede vivir todo por dentro Y hacer un, un, sueño. un artículo sobre todo lo que está pasando ahí Me parece alucinante y aparte está muy bien hecha también, a mí me encanta esa peli, la vi, la volví a ver hace poco y por eso me acordé y dije, es como la temática periodista está, más allá de que pasan otras cosas, ¿no? Pero eso de meterse en, como en el ojo de la tormenta, <ríe> me parece alucinante. Estaba re bueno, estaba re buena. Después también cuánta gente habrá querido estudiar periodismo cuando Rory fue ahí a, ir a estudiar periodismo. Re, re, Yo, y una de las que me formó fue ay reunirnos. no sí a mí también Esa. pero como como adolescente como persona pero no como, claro sí mirá, también mira vos que estaba y bueno, re bueno medio... estaba re bueno cuando ella se metía en el periódico escolar estaba sí. era re divertido bueno eso es algo que también añoré y que nunca pude hacer que fue y no el periódico escolar dentro de de acá de, de este este que lo, lo no ves existe. en todas las series pero acá no existe ay acá no lo y allá pudimos. debe existir solo en esos colegios rechetos Obvio. también. ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Pero Rory, Rory fue una de las, de las responsables eh, casi indirectas de que a mí me guste. Ay, mira, <risa> la culpable. Sí, Rory. Aparte te, te mostraban esa, ese camino que ella hacía, de que sí, estuvo siempre convencida de lo que quería hacer. Y bueno, después un poco igual el personaje de Rory tiene sus... Tu sí, desdío, sí. Sí, no, no para otro podcast eh. Para otro podcast era Pero todo el tema del periodismo con Rory Bueno, también si hablamos de Carrie En Sex and the City Vine sí, a hablar, ella también sí columnista, que, sí, columnista Pero sí, también estaba estaba, bueno Ella investigaba por claro, <risa> claro, por ahí Pero sí, como que un par de Te, te metían esas cosas así chiquitas que, que te hacían como Ah, mira, puede ser, mira Esto puedo ser cuando sea grande Qué divertido, qué divertido. Sí, yo no sé, la verdad que no, nunca fui, siempre fui muy de la matemática, por supuesto, también claro. estudiando ingeniería, pero siempre me gusta, me gustaba mucho ver series y pelis de, de este tema. Me encanta. Sí. Me, encanta y ver, eso... me gusta ver gente correr y caminar. Eso, y caminar rápido esa hablando. Esa adrenalina que es, es medio como característica ¿no? de, de, del periodismo y de eso, de correr y de hablar y de, de investigar. Es muy, es muy atrapante. Totalmente. Bueno, Vamos a acordar acá porque estamos hablando como hace acá un y medio. No, ¿Tú, no ¿tú una hora, después una después hora, todo bien No, van a decir que No, ven no, no por favor, Vamos a ser, ser invitada nuevamente porque me encantó, <risa> me encantó esta experiencia Igualmente, lo mismo digo, la verdad que fue un ¿Dónde placer. te siguen? ¿Dónde te siguen a vos, my En Instagram, eh, viajando por la pantalla y en Spotify Está medio abandonado el podcast, pero bueno, va a volver, eh, Fangir al cuadrado Ahí me pueden escuchar también con mi amiga Clary, que hacemos eh, podcast sobre series por ahora. Bueno, sí, lo hemos escuchado La verdad que está re bueno Y ya volverán Porque bueno, todos tenemos sí. otras cosas también la Porque no vivimos de esto Exacto Es bueno, esa sería como la, la reflexión El de todo sueño. esto que hablamos No No vivimos de esto No vivimos de esto Así que bueno, yo los dejo Yo soy arroba bandera series Lucía es mi nombre Y esto es parte del equipo de Sin Plata Ni Forma Julieta, Virginia y Rosario me acompañan Les mandamos un beso grande a ellas también seguro nos estarán escuchando, así que bueno gracias a todos y no se olviden de comentarnos también sus películas favoritas sobre periodismo, noticias, noticiero, diario lo que quieran y listo eso es todo por hoy y vuelvan pronto